En la fiesta de Radio Kermés en el Club Italiano, a partir de las 6 de la tarde, bueno, el freestyle está anunciado más o menos 7 y media, y tenemos comunicación telefónica porque es amiga de la casa. Nos está atendiendo, no sé si de General Pico o acá en Santa Rosa, ahora se lo vamos a preguntar. Eh, Violeta, ¿cómo andás? Buen día. <ríe> Buen día. ¿Todo bien? Bien, acá andamos, arriba del remis, yendo a la terminal y en breve en Santa Rosa. Ah, bien ahí. Bueno, te tomás que el de la una... No. Sí, sí, sí, el de las doce y cuarto <ríe> el, de la, el de las 12 y cuarto Bueno, viniendo para Santa Rosa eh, Ya haces noche acá y todo Así que bueno, ¿cómo, ¿cómo viene eso para mañana? Qué sé yo, más o menos, ¿qué, qué tenés pensado? ¿Qué, qué, ¿Con qué nos vamos a encontrar? Eh, muy manija, muy manija Para el evento de mañana uh -huh. eh, Contenta, porque cada vez Nos llaman para más eventos a las pibas Y eso, la verdad que Te llena el alma Es como un paso enorme Está buenísimo. Eh, bueno, y aparte, sí, sí. Eh, compartir con, con, con mucha gente del género también, ¿no? Sí, me encantan los eventos que son eh, eh, con el fin de crear conciencia. Me encantan, me encantan. Me llena como de revolución adentro mí y me da como más euforia, adrenalina, así como, así vamos a dejar un mensaje, loco! ¡Dale, dale, dale! dale. <risa> ¿Así venís? Sí, sí, bien manija, con un regalo para... Ajá en el evento también, eh, algo inédito que se va a quedar ahí, así que eh, si queda registrado le va a quedar para ustedes y, y ahí se va a armar la fiesta. Bueno, qué buena onda. Aparte te decía, eh, compartí con gente del palo, ¿no?, del freestyle también, como Larva MC, que es, yo sé que son, son amigos, eh, Ancho de Espadas, eh, platzul ¿no? platzul todas juntas, todas juntas. La verdad es un orgullo compartir los eventos con ella porque eh, estamos todas curtiendo la misma vaina, la misma zona y... Y fue da la seguridad de que tenía compañeras zarpadas que saben lo que está curtiendo y que están curtiendo a la misma. Entonces, como que le da la confianza. Buenísimo. Eh, y acá en Santa Rosa eh, hay un aguante importante para la piba cósmica. ¿O no? ¿Vos, vos lo sentís así también? Eh, aguante de todos lados. Me, la verdad que en Santa Rosa siempre me reciben muy bien y me encanta. La verdad que eh, si pudiera yo estaría plantada ya que querés que te diga. <risa> Pero bueno, eh, por ahora ya no. Se maneja una magia muy linda en Santa Rosa. Bueno, bueno, genial. Eh, bueno, te esperamos por acá mañana, entonces. Eh, que, que ya sabemos que venís con regalito. Ahora nos quedamos todos. Por acá te están preguntando qué trae, qué, qué cosa, qué. Pero bueno, <risa> algo inédito que se queda por acá. Sí, ¿eh? sí, sí, sí, sí. Siempre me gusta hacer eso en los eventos así donde eh, o sea, no solamente me reciben a mí como persona que. sino que también me reciben a mí como, como en sí, me reciben a mí como persona que está, o sea, tratando de cambiar la sociedad en la que vivimos todos los días. Eh, Lo que reciben mi revolución y la revolución de todos. Ni hablar, ni hablar. Bueno, va a ser un, un placer mañana eh, escucharte ahí en el Club Italiano. Eh, invita a toda la gente, a la, a la que te conoce, a la que no te conoce. A ver, eh, creo que yo me necesito invitar porque se sienten el ambiente que mañana en el Club Italiano vamos a estar, pero a full, a full, a full, a full, a partir de las seis de la tarde, siete y media, se destrona todo con las raperas en sí, la vamos a pudrir, literalmente la vamos a pudrir, pero para bien, ¿eh? Ni hablar. Para bien. <risa> Buenísimo. ¿Nos quedamos escuchando a la piba cómica? Eh, ¿Nos quedamos. Maxi me dice que sí. Te mandamos un abrazo, pues ya sabemos que vas ahí en el remis, un saludo para el remisero también y bueno, nos vemos. Remisera, remisera, Re la remisera. La remisera. Viene ahí. Bueno, un saludo para la remisera y nos vemos mañana por acá. Listo. Gracias. Vale. A abrazo. todo. Hasta luego, una genia. La Piba Cósmica, ya viene en viaje eh. Ahí la escuchaban eh, en remis Hasta la terminal de la terminal de Santa Rosa Sin escalas y mañana a las 6 de la tarde En el Club Italiano Compartiendo la fiesta de Radio Kermes La muerte no sienta bien La escuchamos, eh, desde General Pico La Piba Cósmica en la mañana kermesera hey, piba cósmica, piba, piba, piba, piba, piba, piba. Muchos me mencionan, pero pocos saben quién soy Lo que soporto hasta el día de hoy La lágrima que tiré por el hombre que me abandonó